Bueno, en principio, gracias por, por el tiempo de escucha.、Eh, son cuatro presentaciones. La que quede para el último, por é es más jodido, pero todo es así, ¿no? Hay que ponerle un poco de ímpetu. En esta oportunidad, me toca contarles un poco de mi rol medio de artista. Reaccionándome, hasta hace un tiempo era la directora de un hospital y ahora formo parte de una organización civil. Y eso es lo que más o menos me tengo que contarles: cómo se da o cómo se pudo dar entre una organización, entre una agrupación. Eh, territorial y un hospital, un diálogo que terminaba produciendo alguna cosa de lo que pasó en la maternidad que creo que tuvo mucho que ver con esta vinculación. ¿no? Este, Las c a s i l l a s es una agrupación feminista que se fundó en el año 2011, gracias a Julieta Saulo, que transcurre una situación de violencia y resignifica esa situación de violencia en esta agrupación. ¿sí? Está, está integrada por gente de diferentes dis disciplinas. Y desde ese lugar tiene algunos objetivos, se plantea diferentes objetivos, los cuales todos son los mismos que todas las, las organizaciones que trabajamos o que trabajan este, los derechos humanos en la Argentina. ¿sí? En este caso, tiene un enfoque principal, puesto en la violencia osténtrica, y trata de poder brindar información sobre esta violencia de género bastante invisibilizada, bastante invisibilizada. Porque no es de la que más hablamos. ¿sí? ¿Saben í s que en la Argentina nacen más o menos 750.000 niños por año? O sea, hay 750.000 mujeres atravesando la situación de parto, dispersos en todo el país. ¿Está bien? Con una l i q u i d a d de acceso bastante singular. No es lo mismo ser mamá en Jujuy, que en el Conurbano Borense, que en Capital Federal, que en Tierra del Fuego. Solamente porque las distancias entre la casa y el hospital son diferentes, porque la geografía es diferente, pero se dan algunas cuestiones transversales sobre、eh, cómo choca el modelo médico hegemónico con mucho de lo que hoy veníamos hablando. Este, para graficarlo, las c a s i l l a s u t i l i z ó para poder poner en valor estas palabras de estas mujeres que son violentadas y somos violentadas en el momento del nacimiento de nuestros hijos, utilizan distintos dispositivos. Quiero decir, todas las agrupaciones, Usan este, talleres, como c estaban hoy desde, desde, desde este dispositivo de diversidad sexual. Las casillas tienen diferentes dispositivos y, más o menos,、eh, se los mostramos para que sepan con qué cuenta para poner en valor la información a las mujeres de distintas poblaciones. s bien? O campañas publicitarias a través del Facebook, Twitter, Instagram, redes sociales、eh, y películas y televisión y programas de、eh, lo que sea. O muestras muestra fotográficas que se l l a m a f r u c t í f e r a que estaba vinculada a una semana de la lactancia materna. Muchas de las fotos fueron sacadas en la maternidad, otras en otros espacios, y se fueron exponiendo en la legislatura porteña, en la maternidad también, en, en hospitales, y simplemente es una muestra de fotos sobre distintas mujeres en situación de lactancia. ¿Está bien? Otros dispositivos, como la obra, que se llama Parirnos. Que tal vez muchos de ustedes pudieron participar, que es una obra itinerante, que las casillas se o r g a n i z a con distintos actores y que lo que él pretende es poder poner en situación al auditorio sobre esta violencia para que también hagamos como una especie de refresh de aquello que sucedió cuando tuve un hijo, cuando nací o lo que no sé sobre mi propio nacimiento. Porque muchas veces también nos empieza a pasar. Que cuando contamos el nacimiento de nuestros hijos, la las personas que tienen hijos, o cuando preguntamos sobre nuestro nacimiento, nunca llegamos al momento sublime. Es como si yo te c o n t a lo que pasó fue terrible, la s tétrica me dijo abrir las piernas, mami, contamos todo lo terrible, pero nunca decimos, nu tu mamá nunca te cuenta, pero cuando te vi me enamoré. es algo que pone una, Ahora l g o pone que a lo ponemos en el Facebook, pero es, dif es, dif es difícil. Me volví a enamorar y e la foto. Pero no cuando relatamos los nacimientos de las personas o cuando nos relatan nuestro propio nacimiento, hay poco sobre el, qué fue lo placentero del momento en que nací. ¿no? O sea, eh, y esto me parece interesante. La obra lo pone en valor y muestra a tres mujeres en distintas situaciones de parto. ¿Está bien? Y estoy segura que en algunas se van a ver reflejadas porque,、eh, o sea, están, surgen de los talleres que la s c a s i l l a s vino también haciendo. Entonces, todo el tiempo también se va a c t u a l i z a n d o el guión a través de los propios relatos del resto de los dispositivos. Talleres, como todos movil, movilizamos la palabra, también para aprender esta cosa de, retroalimentación, de re, retroalimentación permanente, porque es el diálogo el que de alguna manera hace que los dispositivos tengan cada vez más sentido. O sea. Eh, la sociedad no es una situación, no, no es quieta.、Pues、las organizaciones sociales también tienen que ir provocando adaptabilidad y flexibilidad a aquello que, que va sucediendo en los encuentros entre mujeres o hombres o talleres. ¿no? Por ahí, una obra que yo hice hace 10 años, hoy ya no es lo mismo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para dejar ir aquello que creamos en algún momento y, y tomar otra cosa que, que, nos, que nos salga mejor? Bueno, conferencias como en el Encuentro Nacional de Mujeres, esto es Rosario, se hizo una conferencia importante,、eh, se hizo la obra primero y d e s p s e armó un debate bastante largo, casi de dos, dos horas y media, que estuvo muy interesante. El Observatorio de Violencia Obstétrica, las chicas se decidieron hacer, chicos,、eh, se、si、me, me van a matar, este, se decidieron hacer 5.000 encuestas a través de diferentes organizaciones en todo el país para que las mujeres. Respondieran sobre los momentos del nacimiento. Y a partir de estas 5.000 encuestas, sistematizaron respuestas. Y sabemos, por ejemplo, que el 80% de las mujeres argentinas de esas 5.000 respuestas no sabe qué pasó con sus hijos en el momento del nacimiento. Las mujeres, cuando relatan el parto, relatan perfecto lo que pasó a ella, pero cuando le preguntan, ¿Y ¿qué pasó con tu bebé? Mi bebé es hermoso, es lo más importante. Pero, ¿qué pasó con tu bebé? ¿O qué le hicieron a tu bebé? Las mujeres no saben, digamos, qué pasó con los bebés. Entonces. Digamos, hay como una invisibilidad en ese momento del, del cuerpo del niño que pasa, que pasa a ser divino cuando te lo dan lavado con la batita, todo perfecto, pero en el medio hay un tiempo en donde la familia pierde el rastro.、Digamos. No sabe si le aspiraron la cola, la, la garganta, la nariz o no. ¿Está bien? Si le aplicaron una vacuna o no. Si lo bañaron o no. digamos, Entonces, en la encuesta surge, por ejemplo. Que el 60% de las mujeres tuvo nacimientos por cesárea. En la encuesta surge que、eh, la episiotomía es mucho más frecuente de lo que se creía. ¿sí? Cuando las mujeres l e s h a c e n las encuestas, empiezan a tener emocionalidades recordando estos momentos y resignifican el nacimiento, lo cual ya es un impacto o social. Ya está generando un impacto, pero los resultados son mucho más fuertes y están visibles para todos y todas en las páginas de las casillas. s ¿sí? e s t Pero suscita que este marco legal del que hablábamos al principio, es, nos va a poner una fecha ascendente porque fue como un gran marco legal, buenísimo el marco legal, pero、eh, su circuito de implementación en la Argentina es para todas las leyes igual. O sea, las cámaras dictan las leyes, perfecto, le dicen, bueno, esta ley se llama parto respetado. ¿Quién va a ser el encargado de i m p l e m e n t a r El Ministerio de Salud de la Nación. Muy bien, el Ministerio de Salud de la Nación. Acá tenés la ley de parto respetado. Estos son los recursos que te tocan. Fíjate lo que haces. Entonces el Ministerio agarra la ley de parto respetado. Son 14 puntos súper sencillos, humanos: identidad, la lactancia, que no me invadan sin que me digan, que me informen. O sea, poder estar siempre acompañado,、eh, que el niño siempre esté acompañado. Humanidad pura, ninguna cuestión técnica, y le asigna unos recursos. Entonces el Ministerio dice, ajá, esta ley con el 80% de trabajadores de salud creados en otro formato, en otro marco normativo, ¿cómo podemos hacerla funcionar entre los hospitales públicos? Hay que crear programas. Entonces ahí está, el programa de salud sexual, el programa de e n t e l programa de otro programa, maternidad segura y centrada en la familia, es un programa que surge. del nacimiento de la ley de parto respetado. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de la Nación? Perfecto. Crea un programa que se llama Maternidad Sobre Central en la Familia. Como no alcanzaba demasiado y quería hacer algo con respecto a la lactancia materna más fuerte, crea otro programa que se llama Hospital Amigo de la Madre del Niño. Como ninguno de estos programas era implementable, implementable con el dinero que se había,、si、a se había a asignado a la ley, decide hacer alianza estratégica con Naciones Unidas. Entonces, UNICEF, o p s、eh, el Ministerio de Salud de la Nación,、eh, la Presidencia. Maternidad s e g u r a y centrada en la familia. Y de ahí sale lo que nosotros conocemos como maternidad s e g u r a y centrada en la familia. ¿Está bien? Pero cuando van a los hospitales con el manual de maternidad s e g u r a y centrada en la familia, van sin recursos con el manual, con todos los globos y capacitación. Entonces, claro, parece ser que al equipo de salud solo les falta la capacitación. Y hasta por ahí, la cuestión es que lo que hoy hablamos todo el tiempo fue. Este suby baja, que la idea no es, es entenderlo como un suby baja. n o Queremos bajar la cantidad de organizaciones que brinden simplemente servicios para aumentar las organizaciones que garanticen derechos. Esto que hizo n o varias veces en la presentación, ¿no? que decía, no, interpretamos a la mujer, interpretamos al trans, interpretamos a la trans como un sujeto de d e r e c h o Entonces lo que queremos es que se invierta ese tobán, ¿no es cierto? Bajar las organizaciones de servicio y subir las organizaciones garantes de derechos. Pero la sociedad no es. Es como el tobogán, tal cual. ¿Quién hace más peso? Vamos a ir ahí, ¿no? En ese marco, Moreno, mortalidad materna altísima,、eh, 10.000 nacidos vivos,、eh, gripe A en el 2009, más muerte materna que en Jujuy, mujeres,、eh, digamos, transcurriendo el nacimiento de sus hijos de a dos en una cama, se crea como un único hospital público para 500.000 habitantes y 42 centros de salud, se decide. Abrir una maternidad. No, que hospital pediátrico, no, que hospital bolivar, en todo hacía falta en Moreno. Entonces, bueno, si íbamos a decir un hospital pediátrico, iban <risa> a decir no hace falta una maternidad. Si iban a decir un hospital de alto nivel, iban a decir no, pero no, hace falta un hospital pediátrico. Nada de b a a dejar conforme porque hay una cama que a 1.290 habitantes todo iba a ser absolutamente necesario. ¿sí? Pero este marco de derecho nos permitió decir, bueno, a m o s a abrir una maternidad, ley de parto respetado, maternidad seguro y centrada en la familia. Perfecto. Entonces dijimos: bueno, desde cero, lo, lo que es absolutamente necesario es que armar una red de servicios con estos otros integrantes del sistema de salud, centros de salud, único hospital y un hospital de mayor referencia, que terminó siendo el hospital Posadas, para tratar de organizarnos, porque de esos 750.000 nacimientos que hay en la Argentina, el 80% son, par son embarazos de lo que se llama bajo riesgo. O sea, sabemos que el 80% de los embarazos d e l Argentina a no, no requieren hospitales de alta complejidad. ¿Está bien? La idea fue armar una red de asistencia que garantizase que la mujer se puede contraer el embarazo en el primer nivel, en los centros de atención primaria, ir a la maternidad en el tercer nivel para hacer un consultorio a donde se establezca su riesgo y de ahí ver dónde iban a ser. Perfecto. Hasta ahí parecía que iba bien. Eh, no, ¿Alguien se construyó una casa? ¿Acá? ¿Alguien construyó su casa? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años tardaste desde el que la pensaste a que la construiste? 15. ¿Cuánto? 15. 15 años, perfecto. Cuando, imagínate, e v a l i s a cuánto tardaste?、Eh, no, no tanto.、Ah, no importa. Había un galpón ahí. Sí.、Eh, dos años. Ah, bueno, b a s t a n t e poco. o compañera? Yo. Y diez años p a s o m e Diez me años, perfecto. Imagínense lo que puede llegar a decir, digamos, listo, vamos a hacer una maternidad. La idea es que vamos a hacer una maternidad con la ley de p a r t o r e s p e t a d o hasta que la pones en funcionamiento. Si una casa de 130 metros cuadrados te lleva 15, 10, 2 años, un hospital de 1200 metros cuadrados, ¿cuánto te puede llegar a llevar desde, el, desde comprar un terreno? Entonces hicieron una, una referencia de indicadores y en el lugar de Moreno, donde había más muerte materna, donde había más muerte infantil y donde había más embarazo adolescente, Se decidió comprar un terreno para la m a t e r n i d a d Resulta que había una clínica, se, se tiró la clínica abajo y se empezó a montar la m a t e r n i d a d Pero eso, todo eso son etapas, entonces, por ejemplo, en la para t a Digamos, a v e p r aquellos a que tienen la idea, decir, bueno, compramos el terreno de la m a t e r n i d a d un festejo porque compramos el terreno de la matamidad. Se, o sea, se tira abajo la clínica y le, la, se pone la piedra principal de la m a t e r n i d a d la piedra principal de la matamidad. Y、eh, se termina la construcción y se termina con la gente. Decía, ya la inauguraron 20 veces. Sí, sí, sí, no va a funcionar、no、nunca. Digamos, el tipo pasando. Y,、eh, y les volcaron las ventas, las, las, las letras, por ejemplo. b u e n o cuando empezó i a hacer、claro. parto, ya queremos llevar parto, que se l l y todo el sistema de salud colapsado, solamente esperando que nosotros hiciéramos parto. Pero resulta que, como o se habitan las casas, también sucede con los hospitales, te mudás. Los cuatro a la cocina, los cuatro la, al, al garage, los cuatro a una habitación, los cuatro. Y, de, y los hospitales también se van habitando como de a poco, necesitan cierta adaptación. Y por sobre todo cuando son hospitales nuevos en donde no veníamos conviviendo. Entonces, un día, primero de enero, se inaugura la matanía e porque se p u s i e r o n l a s letras, entonces 70, se van todas, perfecto, t a m b i é n los f e s t i v o l y quedamos 70 personas así con 40 sillas y era todo lo que había. Maternidad vacía, totalmente de equipamiento, no fue un hospital ya de hermano, fue un lugar vacío y 70 personas. Que teníamos que abrir una maternidad en tiempo récord porque en el otro hospital moría un montón de gente y dormían de dos. Y que además teníamos una presión social muy importante porque la maternidad, todo el mundo decía, ya se inauguró 70 veces. O sea, 71 porque ya, ya habíamos pasado otra más. Se empezó primero una etapa de consultorios externos, digamos, donde no había guardia, entonces la gente v e decía: a e n o h a y guardia? ¿Para qué mierda funciona? ¿Es, es un centro periférico más. Nada más, también es una mentira, e n el f a、eh, y fe, dice yo. Bueno, nació la primera primer mujer, y todo esto, mientras tanto, e s t o s 70 personas conociéndose,、mm. y reinterpretando el nacimiento, y leyendo la ley, y capacitándonos, y no importaba quién era de higiene y quién era el director. ¿Y quién era el ginecólogo y el trabajador social o el psicólogo? Porque ninguno conocía el marco de derechos. Esta es la realidad. Nosotros lo que hicimos fue asumir como que ninguno de nosotros conocía el marco de derechos. Entonces fuimos invitando determinadas g e n t e para que nos hicieran una capacitación. Mientras escribíamos los procesos. Cuando entra una embarazada por esa puerta, vos la tacleas. Vos la.、No. <ríe> o sea, entonces, no, paso a paso para ver qué iba a pasar. Pero después c o n o c i m o s unos actores de la comunidad que nos hacían, que se ponían como que estaban embarazadas, entonces practicábamos con el proceso porque no nos conocíamos. O sea, en serio piénsense, tener un tiempo para decir、si、somos 70, nosotros acá tenemos que sacar funcionando un hospital, pero nosotros no nos conocíamos previamente. Y trabajamos cada uno en un hospital distinto, y el 30% de nosotros había recién terminado el secundario. Y este era un proceso de inclusión social y su primer trabajo. Entonces, venían en o j o t a s O teníamos que ir a buscarlos abajo de los, aces, de los semáforos porque preferían, obviamente, ir a l i m p i a r los vidrios que, que quedarse adentro de una materialidad hablando con músicos. Todo ese proceso se fue dando hacia adentro de la construcción del hospital. Hasta el día que nació la primera n e n a que se llama Marena, que este año cumple cuatro, que está divina y que para nosotros fue como decir ¡guau! ¡Wow! Pero resulta que, claro, los criterios de inclusión de la maternidad eran, eran pocos, no podía parir cualquier mujer porque estamos á b entrenándonos en esto que se llama maternidad segura y centrada en la familia y ley de l parto respetado, porque era todo un aprendizaje y no era muy fácil de hacer. Mientras todo esto, el feminismo asomaba por las puertas de la maternidad. Entonces, a mí me tocaba en ese momento ser la directora. Que tiene.、Pero、queremos esa foto ahora.、Basically. Vos, director de feminismo, c e r r n d o No, bueno, d i r e c t o r entonces ya ayer hice, antes de preparar la presentación, puse en el Google, digamos, r e t r a t o de director de hospital y me salieron todos tipos de este estilo, digamos, básicamente. Claro que no soy yo, pero、S、o, claro, la gente de la comunidad tiene una, tiene una idea de un director de hospital, digamos, y, y, y el feminismo tiene una idea de director de hospital que tiene que ver con esto, que es el retrato que nos ofrece. El inconsciente colectivo sobre lo que es un director de hospital, ¿no es cierto? Y puse lo mismo, de feminismo y te sale esto, ¿viste? f í a t e fíjate, fíjate, f í j a e fíjate, f í j a e f t e fíjate, fíjate, f í a t o r a t e f j a t e f í j a t i fíjate, f a t o r a t e fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, f a t e f í j a d e fíjate, f t e r í j a t e fíjate, f t o fíjate, fíjate, fíjate, fíjate, f a t e f t e f í j o t e f í j e no p u e d o v i e n e un día mi compañera que se llama Patricia Rosenberg y me dice: Me olvidé de contarte algo. Yo, cuando me decía así, no. no. O sea, ¿Qué pasó? Escúchame, van a estar abajo filmando una película. Pero no te preocupes, es un rato. Me dijeron que van a estar toda la mañana. Igual yo ya le s pedí a la s chica s de la cocina que le hiciera n unas pizzas, con ¿Eh? lo cual habíamos comprado el paquete, almuerzo, todo eso. Viene la enfermera toda capacitada en derecho y que sabía el proceso de las mujeres y las embarazadas y los cuidadores que ponían las sillas y todo. Y me d i c e se siente, tengo que hablar con vos, urgente, urgente. Bueno, bueno, voy, voy. Voy y me d i c e mira, abajo y un despelote total porque h a <risa> una pelotuda, c o n un costo así de filmación, la luz que pone.、Uh -huh. Las embarazadas no pueden pasar, hacen、uh -huh. faltancilla s porque corrieron todo. Yo bajo, totalmente loca. Don, don, don, con el b a l a p o r t o y cuando me la vio, le escena 30 segundos y rápidamente identifico quién era la responsable de semejante despelote. Además de mi compañera, a la cual no era momento, pero ya le iba a matar. Bueno, y cuando le digo, escuchemos una cosa, necesito hablar con vos. Este es un hospital público, no es una escena de filmación. Ella se da vuelta así, y me dice, perdóname. Perdóname, ¿y vos quién sos? Y era Julieta? Chicas, Julieta. Voy a la presidenta de las casillas. ¡El feminismo! El feminismo estaba representado ahí y ese fue mi encuentro con ella, ¿no? c ó m o un director de hospital y, y, un, y el presidente de una agrupación feminista se encuentran en,、ah, los dos con el mismo objetivo, pero. Desde dos lugares muy diferentes, con todo un inconsciente colectivo detrás, que en vez de sentir que se potencian, las sensaciones que se podrían debilitar. ¿No es cierto? Claro, salimos de la situación película, la película hoy es recontra conocida, es la película Parir, digamos, o sea, esos fueron los inicios, se solucionó todo, y empezamos a conversar sobre quién soy v o s quién soy yo, qué queremos en común, qué es lo que estamos haciendo, en qué nos unimos, y ella estaba estudiando poricultura, y, y entonces. Más allá de que hizo la obra cuatro veces, las c a s i l l a s hicieron la obra cuatro veces en, el, en la maternidad, condujeron talleres, fueron parte de la semana del parto respetado y la actancia materna, casi todos los años en la maternidad mientras que nosotras estuvimos. Julieta comandó el armado de un servicio de puricultura gratuito, dado por la Asociación de, de Puricultura Argentina, que empezó a funcionar, por decirte, media hora tres veces por semana, la s enfermera. s Cecilia, vos arreglaste esto con esta chica que venga a estar todas las mañanas. No, no, todas las mañanas no. Viene martes, v i e r c o l e s y jueves. Pero vos sabés quién es esta chica, ¿no? Nosotros la buscamos y es la presidenta de las Casiblas, que es la asociación que denuncia la violencia ostétrica b en la Argentina. Las enfermeras. Cuando se e n t r a b a n los médicos. ¿Se a p u e r t a Ya me decía, o sea, del mate. O sea, acá nos a l e n cosas mal, ¿qué va a pasar? Interrogan a las pacientes. Interrogan a las pacientes, les p r e g u n t a n cómo le van e l parto. O sea, y van a hacerles una denuncia. Bueno, si hacen violencia ostétrica, b va a haber una denuncia. Si no hacen violencia ostétrica, b no va a haber. ¿Cómo vamos a hacer violencia ostétrica? b Porque forma parte de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje y de nuestra transformación. Dejar de ser organización de servicio y pasar a ser garante s de derecho, vamos a tener denuncias. ¿Y qué querés que haga? m o Si s queremos que nazca gente, esto es lo que va a sucedernos. Y a partir de ahí, <risa> empezó como un proceso a mí de crecimiento que se lo resumo en esta gráfica, <risa> en donde yo empiezo a entender que las organizaciones de salud y sus culturas organizacionales, que están ahí en el centro, están muy presionadas. Muy presionadas por este marco normativo que parece muy copado, buenísimo, perfecto, por el ministerio a través de los programas, por las, argo, por las organizaciones feministas, sumamente pro,、eh, presionadas por estos tres espacios, más un terrible afluente no, de Naciones Unidas que también termina presionando por sobre lo mismo. Entonces, todos están presionando los equipos de salud y las culturas organizacionales de los hospitales, que tal vez s i s t e m a t i z a m o s información. Que vuelve solo al ministerio y ninguno de los actores más tiene en cuenta para ver y evaluar que todo esto que cranearon los que tienen más poder en la Argentina sea útil o no. No sé si se,、sí. se entiende lo que quiero decir. e e terminamos como en el centro del poder los equipos de salud, cuando en realidad nada de lo que nosotros hacemos se decide con nosotros adentro, digamos, ni las cámaras de diputados y senadores. Ni lo que sucede en el ministerio, ni lo que sucede después en, en los programas, ni tampoco en las mesas centrales de discusión. ¿Está bien? Entonces, terminamos siendo ese, ese poder de confrontación y,、eh, con suerte, nos aliamos estratégicamente con alguna organización que logra tener un diálogo con nosotros amoroso y a entender para ayudarnos en esta transformación que el, las mujeres y los hombres gritan porque s u c e d e en Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir?、Eh, en ese marco es que se da la alianza estratégica, Matamina Estela de la Rota de las c a s i l l a s y pierdo muchas alianzas estratégicas también en el medio, con muchas organizaciones que, por ahí algunas de las caras que están acá, también las perdí, porque no se puede gestionar un hospital y la v e m d a d es estas alianzas con, con el ejercicio de diálogo que se requiere, con la pérdida de ego que se requiere de parte de los dos lados. Con el ejercicio de soberbia, o sea, dejar al lado la soberbia para entender que hay una nueva forma de conversar que es que、eh, estamos todos al mismo nivel, los directores de hospitales no son esos, esos que dice Google, el feminismo no es ese que dice Google y que hay que poder dialogar de una forma distinta para potenciarnos. Yo, nosotras descubrimos que esa potenciación su sucede fuertemente en el hacer. Y cuando todos nos disponemos a hacer algo de lo que no veníamos haciendo. Es decir, si las casillas las h u b i s d i s puesto a hacer un taller adentro de la matanía, que era algo que ellas ya, ya venían haciendo, por ahí no les generaba un ejercicio. Pero como lo que se dispusieron a hacer es、eh, un, un servicio de pluricultura que nunca se había armado, fue un ejercicio en el hacer. Y como nosotros, para nosotros era renuevo que una organización civil integrase. Los equipos i n t e r d i s c i p l i n a r i o s de la m a t e r n i d a d también hubo un u e n ejercicio ahí, ¿no es cierto? Y termina siendo parir, de alguna manera, la película que nos termina, el dispositivo que nos t e r m i n a en la z a r Y ellas habían generado n una c u n a película, y por supuesto, el hospital había sido parte de una película. Y muy probablemente, si no hubiese sido por parir, va a ser parte de un noticiero, de la Nata, de todo lo que pasa con los hospitales públicos en Argentina, ¿no es cierto? Que son、eh, bastante. Maltratados, digamos, se, porque se los merecen, o sea, no los m e r e c e m o s pero no son tan contadas nuestras buenas historias o nuestros buenos relatos y también muchas de las cosas que suceden adentro del hospital público, gracias a muchos compañeros y compañeras que vienen militando desde adentro, espacios, garantes de derecho, con perspectiva de género, eh, eh, adentro de los equipos interdisciplinarios. Eh, básicamente, eso era un poco la idea de la presentación: contarles una experiencia de vinculación de una organización social con un hospital. Que termina resumiendo que yo hoy estoy acá representando a la s c a s i l la Social s e s y me echaron del ministerio. ¿no? Si lo quieren hacer, haganlo, pero corren un par de riesgos. No, l o igual, porque sabemos que hay equipos de salud,、eh, hay, hay integrantes de los equipos de salud de los hospitales públicos que necesitan esta compañía. Que están esperando que las organizaciones civiles se acerquen a nosotros con dispositivos que podemos crear de cero, en conjunto, digamos, para poder seguir garantizando derechos y que somos conscientes de que s o l o no vamos a poder. Pero, por sobre todas las cosas, me gustaría que se queden como con esta gráfica, ¿no es cierto? Y ahí las flechas rojas es lo que anhelo. Digamos, las organizaciones sociales tienen que volver a. A, a ver quiénes son los mapas del poder en esta escena, digamos, y empezar a generar nuevos este, embates contra Naciones Unidas y los ministerios. Ese es mi mensaje más claro. Hoy hay un proyecto en Argentina que lo dirige UNICEF, Flavso, Cedes, cinco provincias de la Argentina están. proyectadas Promulando g su transformación hacia maternidad, s e r v y c entrada en la familia, y lo único que sabemos de UNICEF es un sol para los niños. Y toda esa plata está yendo a la transformación del nacimiento. Entonces, como v e s las organizaciones sociales también vamos a reclamar: ¿qué haces con los 15 pesos que dono todos los días? ¿Qué haces con la plata que el Estado te designa para mover los indicadores de salud? Entonces. Digo, Hace más de 10 años, 15 años que organizaciones de Naciones Unidas vienen diciendo que están trabajando para la transformación del nacimiento en la Argentina y nosotros no sabemos nada de cuáles son los resultados. No solamente de los hospitales, sino de todo ese dinero que es nuestro y se resigna en mesas mucho más lejanas que lo territorial. Entonces, bueno, como resignificar un poco esta red de trama que me parece muy, muy clara y muy poderosa. Y que parece estar obstaculizando en vez de facilitando、eh, las intervenciones. Así que bueno, muchas gracias.